Espero que estén muy bien porque nosotros tenemos toda la actitud ahora de hablar de un tema que todos tenemos. Algunas son legales, otras no son tanto, pero son adicciones al final de cuentas. ¿Verdad, Didier? Claro que sí. De hecho, es un tema de vital importancia las adicciones. Vamos a hablar el día de hoy de a qué eres adicto tú y cuáles son las adicciones más comunes que podemos ver en este tiempo. Dentro de ello me gustaría dar una definición de adicción que es una conducta, es un comportamiento repetitivo que te causa daños físicos, emocionales, mentales, puede causarte daño familiar, daño social, daño a, a, a tu integridad física y son esas conductas de nuestra parte inconsciente que tenemos como seres humanos que nos están dañando continuamente. Pueden ir desde pequeñas adicciones hasta grandes adicciones. ¿Qué piensas al respecto, Brian? ¿Qué pienso al respecto? Que todos los seres humanos eh, buscamos como saciar nuestros vacíos internos emocionales por medio de alguna adicción. Uh, como lo decía Itzel y como lo decías tú, eh, algunas son legales, otras no son legales. En mi caso, yo soy adicto al chisme. Me encanta el chisme. Por dos. <risa> Pero eh, hay muchas personas que eh, en la sociedad mexicana eh, son adictas, por ejemplo, al alcohol, a ciertas drogas como la marihuana, al la cocaína, el café. café. Cafeína, exacto. Incluso también a la pornografía, al sexo, al juego... Ya empezamos con las indirectas, ¡qué feo, Brian! ¡A, a... <risa> También puede ser una adicción. Adicción al trabajo también. Adicción al trabajo, exacto. Pero todos te ven súper bien, ¿no? Porque eres productivo. Ese es el problema muchas veces con las adicciones. Adicciones que no le estás haciendo daño a nadie, estás trabajando un montón de tiempo y estás bajando tu calidad de vida, tus relaciones personales. Y sí, podrás tener este ingresos más fuertes, pero el costo de salud y tiempo creo que no lo vas a, a recuperar. Claro, hay dos tipos de, de adictos, ¿no? Los adictos funcionales y los adictos que obviamente no tienen una... una... Una, un equilibrio entre lo familiar, lo profesional, lo laboral y lo económico. Estas personas, obviamente, creo yo, desde mi punto de vista, que ya requieren un tipo de tratamiento. Exacto. De hecho, toda adicción empieza con eh, pequeños hábitos que te empiezan a destruir. Y todas las adicciones tienen causas emocionales, tienen origen orígenes emocionales, uh -huh. que se deriva de un vacío obviamente que, que tenemos en nuestro interior y que no hemos atendido y buscamos allá afuera lo que realmente estamos necesitando y podemos buscarlo a través de, una, de un consumo de marihuana, a través de consumo de tabaco, a través de consumo de licor, a través de eh, adicción al sexo, adicción a la pornografía y estas conductas también tienen un trasfondo emocional. Por ejemplo, la adicción al tabaco se deriva desde la parte de una relación no sanada con mamá. El tabaco tiene como una función en, en la boca que al momento de que tú estás como succionando el, el en la parte del filtro, te remota a cuando tú tomabas lactancia con mamá. Entonces hay un vínculo ahí. Okay. Eh, cuando tú vas a la causa, cuando tú te preguntas ¿qué pasó con mi relación con mamá? ¿o por qué necesito fumar en este periodo de mi vida? o por qué lo tomo por ciertos periodos o lo dejo o cuando me da ansiedad tengo una tendencia a fumar es porque requiero ese afecto ese amor o, o esa figura que esté cercana a mi persona y que tú puedas sentirte protegido sentirte ayudado y lo estás haciendo de una forma destructiva entonces ahí hay una área de oportunidad que nos dice la biodescodificación tabaco está relacionado con mamá y por ejemplo ¿no? marihuana también es mamá, es sanar nuestra relación con nuestra mamá cuando están embarazadas se segregan ciertos cannabinoides incluso que son como muy similares a los que tiene la marihuana cuando tú buscas consumir esta planta quiere decir que necesitas ese afecto o esa cercanía de mamá ¿cómo está tu relación con tu madre? esa sería mi pregunta son de dos eh, plantas o dos adicciones muy comunes ahorita les comento otras ¿qué piensan al respecto? ¿alguien lo ve de una forma diferente? que me acabas de dejar con el ojo cuadrado así como el chavo del ocho con Kiko, yo esa información la desconocía y gracias por ello ahora sé mis orígenes es un dato muy interesante porque la por vez, ejemplo la... hay personas que eh, no son fumadores y que por ciertos periodos tienen una adicción al tabaco, hay personas que a muy temprana edad desarrollan una adicción al tabaco o en ciertos periodos de la vida y si te pones a analizar las historias el común denominador trae un tema a sanar con su madre. En relación al tabaco y en relación a la marihuana. Por ejemplo, está otra que es el cristal, que el cristal representa a papá y como tal la palabra cristal es ver a través de un cristal, que no estás que no puedes ver tú, que te duele tanto o que necesitas observar de una forma directa, que recurres a través de de esa droga para sentirte lleno, para sentirte completo el cristal es la relación con mi papá, no puedo ver mi realidad me duele tanto que me ciego, por lo cual busco esta droga que se llama cristal, que precisamente tiene como una un aspecto como el que tenemos cristal. aquí, digo <risa> no, no para y nada ¿eh? <risa> al momento de que lo consumen pareciera que su realidad se ve totalmente clara no pero en realidad están buscando la fuerza masculina de papá Heroína, por ejemplo Hasta el nombre nos dice heroína Buscas tu figura paterna Estás buscando un héroe que te rescate Que te salve y como no lo tuviste O no lo tienes, recurrimos Entonces solo están buscando Suplir una necesidad de amor ¿Y qué tal con el alcohol? Digo, ya que es la Sustancia más adquirida En cualquier lugar del mundo ¿Qué significa? El alcohol es la relación con tu padre y es me duele tanto la realidad que me evado de la realidad me salgo de la realidad, el efecto del alcohol es desconectarte, me desconecto de la realidad y también tiene que ver con el niño interior, traumas muy fuertes en la infancia, me duele tanto mi realidad, me duele tanto mi vida que prefiero tomar para no estar en, en, en tiempo presente Aquí es súper importante entender también esa relación de madre y padre ambos nos dan Diferentes cosas que pues si no estuviéramos no estaríamos aquí Así es que creo que ahí ya es un punto bastante fuerte Para aquellos que están atravesando un tema de, de adicción El hecho de que tú estés aquí es que tuviste lo suficiente Aunque haya sido muy eh, mediocre o muy malo desde tu punto de vista Para llegar al día de hoy podernos escuchar simplemente Te comento la relación con la madre siempre tiene que ver con la forma El amor, el poder compartir Y el padre es la fuerza para poder mantenerlo Por eso, eh, ahorita lo que estás diciendo, Didier, es muy importante. Me he evado, no tengo la suficiente fuerza en este momento para poder hacerle cara a esta situación dolorosa. En el caso de la madre, la necesidad de protección, como cuando estábamos en el vientre, ¿no? Protégeme, cuídame de, de algo real, imaginario, más o menos, punto medio, neni. ¿Qué está pasando? ¿Qué yo estoy sintiendo? Entonces, es importante también poder analizarlo y sé que en muchos programas les hemos dicho qué onda con su mamá, qué onda con su papá. Pero es más que ver al padre o a la madre como, digamos, los personajes de nuestra vida, es ver cómo nosotros nos estamos relacionando con esas personas que pues nos trajeron a la vida. Incluso, aunque no los conozcamos, aunque hayan fallecido, aunque sean padres, madres ausentes, tenemos una relación porque si no tuvieran relación no estaríamos aquí. Entonces, es bastante importante, incluso les puede decir una adicción, más este cotidiana para no meternos en, en traumas y decir, ay, es que yo yo no tomo yo no consumo eso, ¿y cómo vamos con el pan, amiguitos? Exacto. el pan también es una adicción y tiene que ver con mamá también con mamá, lo dulce, y lo de dulce. hecho, ahí les va el gluten eh, la gente se hace adicta al gluten y el gluten como tal representa también la figura masculina ¿por qué? ¿quién era el que cultivaba el trigo? papá Papá era el que cultivaba el trigo, papá era el que hacía el pan. También intervenía mamá, pero estaba más relacionado con cultivar el trigo, con hacer el trigo. Si tienes intolerancia al gluten, hay una relación con tu padre no sanada, nos dice también la biodescodificación. ¿Y es, a lo salado? A lo salado, lo salado de es repente. papá. Lo salado es la fuerza de papá. Papá es el que tiene el, el, el carácter fuerte. Entonces, todo lo salado, lo picocito, si te gusta eso, es necesito mi papá. Si te vas a lo dulce, postres, galletas, es mamá. Mamá representa la dulzura, el arropamiento, arrolla, arrullarte, protegerte, darte contención. Te, te comento esto, te pregunto esto porque yo escuchando otro otros podcast de artísticos, de actores aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, hay un les hacen una entrevista muy cotidiana y dentro de esa entrevista les preguntan ¿qué prefieres, dulce o salado? y lo curioso es que todos si escuchan todas las entrevistas de ese podcast se podrán dar cuenta que todos los actores o todos los que se dedican al arte escénico especialmente prefieren lo salado siempre, siempre, siempre y, y investigando yo no sabía esto del papá pero sí sabía que era como esto de, de buscar una... Una sensación adicional a tu vida Algo que te saque fuera de, de confort Es lo salado Necesito la fuerza de mi padre Necesito la energía masculina eh, Los artistas Trabajan mucho energía femenina Por lo cual eh, muchas veces Está en desbalance la energía masculina Y requieren esta fuerza de papá Y el inconsciente o el consciente Busca suplirlo de una forma Busca compensarlo de una forma Sí, sí Tienes total... Ahí interlado. lo interesante de, de las adicciones. Está la cocaína también, que cocaína representa mamá. Y es cosas o traumas fuertes relacionados en útero. Por ejemplo, cordón umbilical, por ejemplo, eh, amenazas de aborto. Situaciones que se vivieron durante la gestación o que se vivieron en el vientre. Okay. Incluso en el momento del parto. También Exacto. recordarles algo importante. A veces en las drogas y en todo en la vida... Hay una línea tan delgadita entre la fuerza masculina y femenina, entre todo lo que podamos decir que decimos, bueno, ok, eh, la, la madre me gesta y la fuerza original, tanto para ser gestado, que es este el espermatozoide llegando, como para salir es el padre. Entonces ahí eh, sí es importante como que sepas un poquito sobre tu historia. ¿Qué historia? Eh, ¿Cómo fuiste gestado? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué chismes? O sea, tú, tú, vete el chisme, como dice aquí mi amigo Brian ¿Qué pasó <risa> cuando estaba embarazada tu mamá? tu pregunta, sí, de verdad, persona. pregunta Y por ejemplo, eh, muchas veces dicen, ay, ah, es que fuiste un hijo sumamente deseado y tú, ¿por qué me siento tan rechazado? Ah, pero no te dijeron que fueron 36 horas de parto donde casi te mueres y casi se muere tu mamá. Y no es un rechazo de que tu mamá o los médicos a la vida te, te hiciera, sino que la situación que tuviste fue tan traumática que incluso hasta tu mamá se pudo haber quedado con culpa o tu papá o diferentes situaciones por ahí. Y es importante saberlo. Muchas veces hay como este tabú, creo que también es importante mencionarlo, de que siempre te van a decir que fuiste un hijo deseado o que fuiste lo peor de su vida, o sea, no hay como punto medio de que dijías, "Ay, o sea, si sí te quería poquito." O sea, luego ya no. Y de repente nos quedamos mucho con mucha calidez. No, es que a mí me dijeron que yo soy el monstruo y que se me debí haber muerto. "Ay, qué padre que aquí estás." Entonces, ¿qué quieres trabajar con ese ese dolor? Porque igual por muy este terrible que suene, Pues llegaste a este mundo y tienes que trabajar con esa esa cosa horrible porque quizás tu mamá te todo el tiempo te odió pero siempre te dio a comer, siempre te abrigó. O sabes que este, buscó que fueras a una escuela aunque ella no podía o buscó que tuvieras relaciones más sanas. El amor está escondido en diferentes puntos, lo importante es que lo puedan identificar y se den cuenta que realmente bajo un concepto, digamos, lo extraño, de repente, llegaron a ser bastante amados, tanto por su padre como por su madre. Quizás no de la manera que a ustedes les hubiera gustado, no de la manera que ustedes entendía, entendían el amor, pero este creo que si, si lo vemos desde aquí, para empezar, podremos empezar a desmenuzar ese de, es que a mí no me quieren y por eso yo consumo, por eso yo hago. Y podemos empezar a tomar una cucharadita de amor, ¿no? En toda nuestra vida, pero empezar por ahí, para que ustedes puedan tener una mejor vida, miren realmente si si les hicieron no les hicieron lo importante es como lo están llevando ustedes y que lo que ustedes están haciendo probablemente también le está pegando a otra persona, a su amigo a su compañero de trabajo que ya lo tienen a harto a su jefe, o sea hay que hay que ver el mundo un poco más amplio de lo que nada más a mí me pasó incluso el hecho de decir, ah sabes que a mí me pegaron de chiquito, va a llegar otra persona que te da a mí también, a mí también, y hay una empatía Que nos puede ayudar a no sentirnos tan solos y Exacto. empezamos a salir de pues cosas bastante densas. En, en coaching eh, nos hemos dado cuenta que todas las personas que son adictas a, a sustancias, alcohol y a otras adicciones, eh, el factor número uno es el resentimiento. Pues el resentimiento ya sea hacia los padres, hacia alguna circunstancia de la infancia, a algo no resuelto. Entonces, eh, yo mi pregunta es, ¿cuál es la solución o qué es lo que los adictos o las personas que son adictas pueden hacer? O las personas en el exterior, por ejemplo, la familia que ya sabe que tiene algún familiar adicto, ¿qué es lo que puede hacer? De entrada, por parte del adicto es hacerte consciente de que tienes un vacío y que has estado buscando llenar ese vacío con miles de cosas allá afuera pero que ese vacío solamente se puede llenar una con aceptación con amor y trabajando en tu conciencia en eh, ese resentimiento interior que ya podríamos hablar de las emociones que tú tienes o que te o que te están generando que tú tengas una conducta autodestructiva en lugar de proyectarlos allá afuera para atacar a otro, los estás proyectando hacia adentro para atacarte a ti mismo. Como no puedo hacerle daño a aquella persona que me que me dañó, me elijo atacarme a mí. Oh, ¿no? eh, Entonces eso me... empiezo a atacarme a mí mismo, no puedo sacar mi resentimiento, me ataco yo. Eso me hace entender algo. Las pocas veces que he adquirido alcohol y que he bebido, Eh, o sea, las pocas veces, y que me ha dado una cruda atroz, yo digo, que O sea, ¿te despiertas con esta cruda? Y o sea, ¿qué chiste tiene, no? Que te duela. Creo que... O sea, ¿qué te duela? O sea, ¿qué chiste tiene? Yo no le encuentro sentido. Yo tengo una teoría, ahora sí que sacamos el momento conspiranoico del programa. <risa> Creo que el punto es que te duela, para que puedas sentir algo porque quizás algo no no podías enfrentar, algo te hacía alejarte, y el dolor siempre te va a poner en aquí en ahora, porque ahorita me duele, o sea, me vale, yo te lo demás, pero ahorita me está doliendo la cabeza, este un pie, lo que sea que te duela, y es tu momento de aquí y ahora. Doloroso, pudiste escoger otro, <risa> pero <risa> también se vale, ¿no? No, y, ¿Y, y en la... realidad son conductas que, que estás teniendo, pero que solamente es un efecto porque el real el problema real está ahí en el interior, está ahí en tu mente, el conflicto sigue estando en tu mente. Tú buscas resolver a través de la borrachera, buscas resolver a través de ingerir marihuana, buscas resolver a de través la de Te del cocaína. trabajo. Buscas resolver a través de la adicción al trabajo, al sexo, buscas resolver allá afuera lo que está en tu interior, está en tu mente. Toma tiempo para sentarte contigo mismo y pregúntate qué me está doliendo, qué tipo de resentimiento tengo, qué rencor tengo. Aquí uno puedo ver es observar tu sombra y tu oscuridad. Y si no logras hacer esto, recuerda, hay personas quien te, quienes te pueden apoyar, hay terapeutas holísticos, el tarot, me imagino que también También tal chisme también. El coaching, eh, los ángeles, me imagino que también puede funcionar. Entonces, hay muchas maneras en las que te puedes apoyar para empezar a descubrir y empezar a, a crear tu propio proceso para sanar, porque sí es importante sanar. Totalmente. Ahora, este proceso puede tardar mucho tiempo. Puede ser un proceso de un año, dos años, tres años, lo anexan y vuelve a caer, vuelve a recaer. Requiere ir a lo profundo, requiere ir hacia su interior, para poder sacar esa oscuridad, hacerse consciente de esa oscuridad, y para que puedan retomar su vida. Y lo voy a comparar como con la analogía del águila, que el águila, llegado cierto tiempo, se tiene que desprender de sus garras, de su pico, de sus plumas, de lo que ya no le sirve, y se tiene que ir a lo alto para quitárselo, y va a doler, porque el proceso va a doler, duele quitarse las garras, duele desprenderse de, de nuestra inconsciencia, de nuestra propia oscuridad, duele ver nuestra propia realidad. Pero una vez que hace ese proceso, emprende el vuelo y puede transformar su vida. Yo soy de las personas, hay muchas corrientes que dicen, las personas no cambian. Pero yo en mi vida, tanto personal como en la vida eh, de terapeuta con las personas que yo he convivido, puedo decir que las personas sí cambian siempre y cuando quieran hacer un cambio. Sí, en, en coaching lo, lo decimos, las personas no nunca jamás cambiarán, eligen transformarse. O sea, si hay una, un poder dentro de ti que, que digas sabes que ya no quiero esta vida, obviamente eliges transformarte y, y sí, existe el cambio. Y yo también creo mucho en eso. Eh, conozco una persona que es sobreviviente de las drogas y del alcohol. Durante muchos años estuvo eh, en terapia en, en grupos de alcohólicos anónimos. Pero hubo una parte en su vida en donde ya era monótono. Acude al coaching y descubre que no es necesario vivir con este, este látigo de decirte diario, no soy un adicto, soy un alcohólico, hoy puedo cambiar mi realidad y dejé de consumir desde hace años, eh, es momento de transformarme en lo que sí quiero para mi vida y para, para mi familia. Exacto, y si lo vemos también desde la parte espiritual, incluso el alcohólico, el drogadicto, tiene una misión, su experiencia de vida al tocar esa oscuridad tan profundo, tiene una misión que va a impactar al clan familiar, tiene una misión que va a impactar a, su, a sus amigos, a la sociedad, impacta, porque a veces a partir de una adicción, una familia voltea a verse a sí mismos, voltea a ver al que está viviendo la adicción se acercan más, hay mayor acercamiento. También está esa parte positiva de decir, eh, cuando alguien vive una adicción también tiene un propósito de conciencia, un propósito de misión para la familia, para el clan familiar. Y sobre todo ayuda a conocer tu propia oscuridad y a que tú puedas sanarte y puedas hacer algo positivo de tu vida. Muchas de esas personas han tocado lo que se conoce como la noche oscura del alma, que es esa esa noche o ese tiempo o ese pasaje que todos los seres humanos vamos a tener absolutamente todos con nuestra propia oscuridad, algunos con otros temas, algunos con una adicción, pero vamos a llegar a ese punto de confrontarnos a nosotros mismos para transformarnos me gusta eso que dijiste ahorita Didier, referente a qué pasa cuando tengo una persona en mi familia que este tiene una adicción lo primerito que va a pasar Lo primerito es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice para merecer esto? Inserte aquí drama, porque queremos drama, si no, no. Nos encanta el drama a sí. mexicanos. Pero mi pregunta, referente a su pregunta, es, ¿realmente quieres saber qué pasó? ¿En qué pudiste ayudar? ¿En qué no pudiste ayudar? ¿O en qué puedes hacer ahorita? ¿O solamente es para hacer este pues un capítulo más de La Rosa de Guadalupe? no Aquí es importante saber que sí hay una relación entre la persona adicta y las personas no adictas de su entorno. Porque hay un punto de equilibrio, hay que ver cuál es la, la fractura que tiene esa persona, que esa persona me representa también a mí. Quizás a mí este, pongamos así algo muy trágico, porque es dramático. O sea, ahorita es para que pongan atención en ¿cómo creen? No sé, que lo quisieron eh, abortar, no pudieron, y la persona adicta es un bebé abandonado que encontraron en la basura. Ambos representan abandono y ambos, por alguna razón extraña, están vivos. La diferencia es que uno tomó un camino y el otro tomó otro. ¿Por qué pasa eso? Miren, misterios de la vida, pueden ir a consulta y les digo por qué, pero es un caso muy muy particular el de cada uno. Aquí lo importante es reconocer mi propia herida, sanar mi propia herida, para poder ap apoyar a la persona que está en esta adicción, pero desde la salud, no desde, ¿por qué si yo te he dado todo? Inserte aquí más música dramática porque realmente no estás ayudando echándole culpas o haciéndote tú el santo, no estás ayudando a la persona que está viviendo eso, incluso lo puedes estar empeorando, porque en muchos casos donde es alcohólico por un tema, digámoslo, y quiero poner el alcoholismo para no, no meterme en una en otro tipo de droga que puede este ir más eh el clan familiar, digámoslo. ¿no? Pero, este por ejemplo, el alcoholismo es que siempre llega borracho después del trabajo, sí, porque esta persona no está pudiendo canalizar su frustración, sus miedos, su tristeza de infancia, eh, quizás que su jefe le dio la santa regañada que le están amenazando de correrlo, que siente que no está generando lo suficiente, que siente que no tiene la fuerza, volvemos a hablar con el padre, la fuerza para poder salir adelante. Y tú le estás dando más en la torre para que se vaya más, ¿verdad? Porque imagínate que es medio alcohólico. No, ¿queremos un alcohólico acá? Le invitas a salir el fin de semana. Sí, de hecho, es ver también desde dónde viene eso. Un alcohólico social es un alcohólico que no tiene la fuerza para poder estar en santa paz en un lugar. Eso es todo, o sea, no porque no puedes platicar? ¿Por qué no puedes conectar con las personas? ¿Qué sientes tú? Que te hace falta para poder conectar Ah, es que no me interesa Perfecto, no te interesa, seguro, seguro Me lo juras, juradito, o te da miedo El confrontar a una persona y que esa persona Te diga, te veo y te escucho Exacto, y toda adicción Es un pedido de amor En el fondo, toda adicción es un pedido De amor, y nadie te va a dar Más amor que el que te des Tú, a ti mismo Y el que ya Dios Universo te pueda dar Es importante también la conexión espiritual, la mayoría de las personas que están en una adicción se sienten desconectadas, desconectados de su familia, desconectados de su pareja, desconectados de sus amigos, desconectados socialmente, desconectados de lo divino, en la forma en la que lo comprendan, entonces toda adicción es un pedido de amor, ¿Qué pedido de amor tienes tú, que está pidiendo tu ser en este momento o a través de qué adicción estás pidiendo amor y el 20 que nos va a caer a todos es que nadie te va a dar más amor allá afuera del que te des a ti mismo y sí, exactamente tienes toda la razón inserte música aquí dramática. la música Pero dramática es mía ¿eh? Así es que... también quiero hacer una invitación a toda, a todas las personas que nos escuchan eh, que dejemos de juzgar o sea Ay, no. Digo... sí, hay que dejar de juzgar Eh, creo que todas las personas tenemos nuestro pro propio proceso interno, creo que todas las personas eh, bien puede ser una adicción al trabajo, al sexo a alguna droga en específico marihuana, cocaína, crack este alguna otra sustancia pero no sabemos el, el dolor interno por el cual la persona está pasando, entonces yo los invito a no juzgar y Y empezara a apoyar, o sea, ok, si ¿qué no puedo puede, y, hacer por exacto. la otra persona? ¿Cómo lo puedo apoyar? Si no quiere la ayuda, bueno, desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer para que la persona se dé cuenta que requiere apoyo, re, que requiere ayuda? Exacto, o, y sería que tú estés dispuesto a apoyar o que estés dispuesto a no intervenir, ¿También? y no intervenir sería no juicios, no críticas no es tu tema, enfócate en tu proceso, vive tu vida… Porque, ¿qué crees? Si tú señalas una adicción allá afuera, es importante que te voltees a ver a ti mismo porque estoy seguro que todos, todos, absolutamente todos, tenemos al menos una adicción. Y es algo vital cuando tú señalas con la mano, señalas a alguien, a, hay un dedo y el dedo gordo apuntando al otro. ...pero hay tres dedos apuntándote hacia ti... ...entonces si estás señalando a alguien... ...pues obsérvate a ti... ...porque también te está señalando a ti... ...qué hay dentro de ti... ...y es también tomar conciencia de que en todos los clanes familiares... ...hay un adicto... ...un adicto que es más visible... ...y como clan familiar... ...también tenemos responsabilidad de decir... ...podemos apoyar, no podemos apoyar... ...en qué condiciones estamos... ...porque ¿qué creen? Si una adicción no es atendida a tiempo... ...puede desencadenarse en alguna enfermedad mental puede desencadenarse en una situación más fuerte donde la persona atente contra su vida incluso casos de depresión fuertes o que esa persona llegue a hacer acciones muy muy malas estando en estados inconscientes, acciones de dañar a otros eh, entonces como familia podemos intervenir y decirle a la persona cómo te apoyo, cómo te ayudo Quieres recibir ayuda y buscar ayuda profesional para que esa persona sea atendida y sea sanada. Porque, ¿qué crees también? Si tú ayudas a que ese miembro de tu familia se sane, eso también trae beneficio para todas las generaciones. Para los hijos de esa persona y sucesivamente toda la cadena familiar. Hacernos conscientes y más sensibles como seres humanos que el que está ahí envuelto en una adicción. Y si pide ayuda, tenderle la mano. Ayudarnos... Para que tengamos una sociedad más sana, porque eso va a impactar también a nivel social. Y también lo, es importante destacar, sí, el apoyo, la ayuda, pero hay algo que no hemos tocado, la codependencia, o sea, la codependencia al, al adicto, ¿no? Ah, hay muchas claro. personas, o sea, desde lo familiar, hay muchas personas que dicen, ok, tengo un adicto en casa, ¿qué voy a hacer? Eh, en vez de apoyarlo pues mejor lo solapo ¿no? inconscientemente buscas solaparlo para que no le duela este buscas apoyarlo para que las demás personas no lo juzguen o, o cuidarlo de que no le pase nada no se accidente o hacer todo lo posible para que se vuelva un individuo socialmente activo, o sea, quizás está todo el fin de semana drogándose pero en eh, continúa el día lunes y haces todo lo posible para que ese adicto se vaya a trabajar hay como familia caes en un mecanismo de protección más no un mecanismo de ayuda uh -huh. y como padres yo creo que es lo que pasa normalmente no quieres proteger al hijo eh, lo que sale es el instinto de protección en constelaciones familiares lo vemos como yo por ti a qué se refiere eso y para que tú no sufras yo voy a tomar tu dolor pero es que es algo muy muy fuerte pero realmente casi todo el mundo lo ignora nadie puede vivir a la otra persona o sea por mucho que yo cuide a, a la persona este que está viviendo una adicción eh, trayéndole lo que sea para que se le baje o para que se pueda activar nuevamente, lo va a volver a hacer, es periódico, no le estás ayudando le estás quitando la posibilidad de tener esa fuerza para salir de ahí ...porque quizás lo estás perdiendo en tu sobreprotección... ...le estás haciendo que dé vueltas y vueltas donde mismo. No te estás liberando de culpas... No, no por darle dinero al adicto para que compre su adicción te liberas de una culpa de algo que hiciste en la infancia del adicto, o sea es algo que me, me gustaría mucho es que recalcar se maneja un sistema de recompensas ¿no? y de un mm. sistema de suplir recompensar uh -huh. por el daño que yo creo, la culpa interna que yo causé en algún momento pasado, llámese infancia, hay otro tema importante, todo sufrimiento es algo que no he comprendido Todo sufrimiento en mi vida es algo que aún no he comprendido. ¿Por qué motivo sigue la repetición de la adicción y vuelves a caer en el ciclo y vuelves a caer en el ciclo? Porque no he comprendido la causa de mi sufrimiento. Porque no he ido a mi interior a ver cuál es el origen, el origen de mi sufrimiento. Porque sí lo sabemos, sin embargo a veces no lo podemos ver. Entonces el terapeuta, la persona profesional con la con quien tú vas, pides ayuda, el psiquiatra, psicólogo, terapeuta alternativo, biodescodificador, constelador, te va a brindar esa ayuda para que tú encuentres ese origen y puedas sanar la causa. Entonces comprendiendo que la marihuana la estás consumiendo porque no has sanado la relación con mamá, te vas al interior, sanas la relación con tu mamá y ¿qué crees? Baja la ansiedad por consumir el, la marihuana. Entonces es ir a la raíz, ir a la causa. Si tú quieres sanar algo en tu vida, también necesitas comprenderlo. Y ahora también, eh, hay casos en los que el adicto se atiende, eh, entra en, en recuperación, pasa años sin sin sin consumir, pero se vuelve una persona socialmente activa, empieza a desarrollarse como cualquier individuo, eh, tiene familia, trabaja... Hace todo lo que un individuo pudiera hacer, tiene éxito, pero ojo, vienen sus hijos. ¿Qué va a pasar? Requieres, creo que lo ven mucho en Constelaciones, ¿no? También uh -huh. requieres también empezar a sanar y empezar a sanar. Y hablo con responsabilidad, porque viene vienen tus hijos, luego vienen tus nietos y la enfermedad, eh, por ejemplo, hablemos de, de alcohol, la enfermedad del alcoholismo Eh, es muy probable que si tu padre tu, o tu abuelo fue alcohólico tú lo seas, hay una una gran probabilidad de que tú lo seas entonces eh, si sí es importante sanar sanar desde la raíz raíz perdón y continuar, o sea puedes entrar a un grupo de rehabilitación puedes asistir a terapia a, al coaching, al tarot pero siempre estar en constante eh, Rehabilitación, siempre estar en constante conexión con lo espiritual, conexión con tu familia, crear lazos de amor, desde mi punto de vista yo lo veo así. Y también estar consciente de ti mismo, digamos que tienes 10 años sin tomar alcohol pero te echas tu cigarrito, no estás siguiendo algunos este cuidados médicos que debes tener, no estás haciendo eh, lo que tú necesitas para tener una vida sana que todo el mundo sabemos que es. Y dices, bueno, pero yo no soy alcohólico. No, lo supliste con otra adicción, que también es es algo que, que creo que es muy importante mencionarlo aquí, en una experiencia personal que a mí literalmente me tocó ver. Vi como un chico de, me parece que en ese momento tenía 16 años, dejó de ser alcohólico para volverse un fumador compulsivo. Y es como, o sea, dejaste una para meterte en otra, amigo, o sea... Ahí es muy importante también si tú te estás, eh, se puede ir verificando a ti mismo, revisándote, checándote y te das cuenta que sí, tú ya dejaste en serte aquí adicción y ahora estás haciendo, porque incluso puede ser no que consumas, sino que hagas, ¿sabes qué? Yo ya no tomo, pero estoy trabajando 16 horas al día, ¿sabes qué? Yo ya no fumo, pero me estoy este, tomando cuatro cafés al día, o sea, lo supliste nada más, no es que haya sanado, cambiaste de adicción a una socialmente aceptada órale los dejé callados muy buena observación también, es el otro punto, y tienes razón creo que lo importante es adentrarte al dolor real, o sea Para poder sanar y dejar de depender de alguna sustancia o de alguna situación eh, Es adentrarte y sanar, ¿qué es lo que te está doliendo? Y sanar es rendirte como ser humano, ¿no? Decir, me rindo, ya no puedo con esta vida que tengo Ya no puedo con este proceso que tengo Ya no puedo con esta situación que tengo, me rindo Dios, universo, seres humanos que me acompañan, sociedad, familia, pido ayuda y sanarte requiere humildad de decir necesito ayuda y hay una cosa que nos cuesta mucho a nosotros los seres humanos que es permitirnos ser vulnerables y permitirnos que nos vean vulnerables. Porque estamos socialmente presionados a que tienes que ser el fuerte, a que tienes que ser el exitoso, a que tienes que ser el que no tenga ningún problema, a que tienes que ser el que lleva todo el peso, a que tienes que ser este hombre, mujer empoderado, empoderada y poder resolver tu vida. Pero a veces solo requieres rendirte en el proceso y decir me rindo, acepto que tengo esta adicción, me hago consciente, no sé cómo voy a salir de aquí, pero pido ayuda a las personas más cercanas que tenga. ¿Por qué? Porque tus hábitos, tus conductas y tus adicciones Están impactando a las personas con las que vives A la familia, al clan familiar Y socialmente también estás dejando una huella Porque ahí viene una cadena de repetición Ahí viene una cadena de consumo eh, Viene una cadena eh, de delincuencia muchas veces Que ya son temas más fuertes Donde incluso el adicto puede ir a cárcel Incluso el adicto puede ir a un hospital psiquiátrico y no pensamos en las consecuencias que eso pueda tener, entonces es hacernos conscientes y como familia brindar ayuda en una etapa temprana si tú ahorita notas que hay ciertos comportamientos en tu familia, hijos hermanos, padres que de alguna manera no son normales acércate a decir qué está pasando y a dar una ayuda a, a un, en un momento más idóneo para que esa persona pueda tener un proceso más sencillo y liberar a todos los demás de de toda la historia trágica porque podemos decir ay qué divertido mi niño toma este aquí en el evento familiar o qué padre ya puedo fumar ¿no? con, con esa persona pero realmente que estás ganando o sea siendo honestos te gusta saber que esa persona se está evadiendo al igual que tú que está siendo un irresponsable y un cobarde igual que tú A mí me causa mucho... Ahorita que tocaste ese tema... Me causa mucho estrés, la verdad... Todos esos todos estos videos... Que hay en redes de repente... De personas... Eh, papás... Que le dan ciertas bebidas alcohólicas a los niños... Como... Como probando... Como si fuera una broma... ¿Sabes? De inconsciencia lo que hace... A, a mí me genera mucho estrés... Digo... No me meto, no comento... Pero sí me genera mucho estrés porque digo... Qué onda con los papás? Si supieran que cómo funciona el cerebro de de un adicto, o sea, está comprobado que una persona que una persona eh, menor de edad, o sea, no tiene su cerebro totalmente maduro funcionando al 100 y si empieza a consumir alguna droga, alguna bebida Eh, ...es más probable que se vuelva adicto y que pierda los estribos en su vida adulta... ...a que si una persona adulta de 25, 26 años ingresa al mundo de las drogas... ...es más factible, es más fácil que pueda salir de ello. Exacto, ¿por qué? Porque las drogas, el alcohol, el tabaco, la heroína, la cocaína... Eh, ...todo este tipo de drogas químicas, naturales, sintéticas, como tú las llames... Son un golpe a la química cerebral, a los neurotransmisores que hablábamos el otro día Te elevan tus niveles de oxitocina, de dopamina, de serotonina Te sientes súper guau cuando las estás consumiendo Aunque a pesar de, de que pasado un tiempo viene el efecto rebote Entonces tu cerebro crea cierta adicción Porque esa dosis que tú le diste de dopamina Esa dosis que tú le diste de serotonina te lo va a volver a pedir porque el cerebro te dice, wow, me sentí súper bien cuando me diste esta dosis, se elevaron todos mis niveles de neurotransmisores, quiero volver a sentir eso y empieza un efecto de repetición y de adicción donde incluso tu cerebro se hace adicto a la sustancia. Y eso puede ser con el café, puede ser con el pan, puede ser con el dulce, puede ser con el postre. Nuestro cerebro registra todo lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo físico. Lo registra, hace un registro, tiene memoria. Y por eso es tan difícil cambiarlos, porque tú dices, ah yo sé que me hace daño, pero no puedo dejarlo. Claro que no puedes dejarlo, pero lo vas a intentar el día de hoy porque te digo esto así como tan directo, porque es muy fácil decir, "Ay, no lo logré. Ay, no puedo. Ay, no tengo la fuerza de voluntad. Ay, bla, bla, bla, bla." Incluso poner unos pretextos que de verdad ni las novelas los ponen, o sea. Yo puedo solo el día que yo pueda, el día que yo quiera lo voy a dejar. Como al tóxico. Y, y todavía desde ahí. De y que se pagan precios muy caros. Eh, sí. la parte de no tener una salud emocional sana, de no tener eh, salud mental, aparte de no tener una salud física, pagas un precio muy caro. O sea, se paga un precio. Y el precio es que te vuelvas dependiente de que alguien te cuide, el precio es de que te vayas a un hospital psiquiátrico, el precio es de que quizás termines en cárcel, el precio es de que quizás existan problemas familiares o que incluso pierdas tu vida y que y que te estás perdiendo de, de esta parte... ...bonita del mundo que podemos disfrutar y ese es un precio muy duro por pagar. Y aparte puede haber otro, como hace un momento comentábamos, ay es que no importa porque me estoy destruyendo a mí... ...entonces no pasa nada porque me estoy este, tratando de matar una y otra vez consumiendo, inserte aquí qué, ¿verdad? ¿Y qué te gustaría más, mejor terminar con, con la vida de otra persona? ¿Qué pasa cuando... Pasan accidentes, te quedaste dormido por consumir y este ibas manejando, chocaste, tuviste un accidente, hubo muertos, hubo heridos, perdiste una extremidad, ¿qué crees? No te fuiste, aquí sigues y sigues enfrentándote a esa situación dolorosa. Entonces, mi sugerencia, claro que cada quien es libre y hagan lo que ustedes consideren que sea más prudente y lo que ustedes gusten para su vida, pero ¿por qué no enfrentarlo mejor? Desde la conciencia de decir, ¿sabes qué? Si sí me dolió un chorro que Didier me sacó la lengua hoy y por eso voy a… ok, te dolió eso, perfecto, vamos a empezar a trabajar de ahí y no estés es mejor cada vez que ves a Didier tomándote una cerveza porque no puedes ver o sea, lo digo así muy sencillo, pero es que así empieza muy didáctico o sea, no es que quiera dar indirectas a ninguna persona de este aquel aquelarre, o sea, todo el mundo o sea, hay mil y diez, o sea, no es personal <risa> y ve ahora Brian e Ixel son alcohólicos <risa> <risa> y, lo... <risa> y no queramos decir más porque este programa <risa> es ponerle un poco de sentido del humor a, a esto que sé que es un tema difícil sí, y algo que acabas de decir Eh, me hizo recordar una, una anécdota mm, conozco a, a una persona que bueno ahorita ya tiene sus 50, 60 años este, pero en su momento platicaba él fue, estuvo en la cárcel, estuvo preso pero él platicaba el por qué, ¿no? nos platicó el por qué y la razón fue que estaba él súper drogado en casa, vivía solo ...súper, sumamente drogado... ...pero... ...como ya vivía con una adicción... ...bastante complicada complicada y se dedicaba... ...a delinquir... ...eh... ...pues tenía armas en su casa... ...y una noche que estaba súper... ...un día, súper drogado... ...eh... ...no sé qué sustancia consumió... ...pero se olvidó, se olvidó de él... Y ...estaba en el viaje... ...solamente recuerda que... Escuchó ruidos y escuchaba que le gritaban. Y eh, él recuerda que agarró la pistola que tenía a un lado de su cama. Él estaba acostado y recuerda que disparó. Y cuando se despertó eh, ya estaba preso. Y le dijeron que estaba preso porque había matado pues a sus padres. Que había sus padres lo habían ido a visitar. Y ellos en el afán de meterse a su casa, hacen ruido, le gritan y en ese afán él dispara inconsciente y pues mata a sus padres. Y era algo que, que él se se culpaba pues demasiado. Entonces de que dañas, si sí. aunque tú digas, ay nada más me estoy haciendo daño a mí, eh, no, o sea, como decía Zitzel, hay muchos accidentes. ...pueden ocurrir muchas cosas dentro de, de un viaje... ...dentro de, de una de una adicción, vamos. Y esta es una historia trágica como muchas que hay... ...y ahí está el claro ejemplo de qué precio está pagando esta persona... ...y yo te diría que te atrevas a enfrentar tu propia oscuridad... ...que te, que te atrevas a enfrentar tus propios miedos... ...tus carencias emocionales... ...que analices qué vacío emocional tienes y que busques ayuda para poderte sanar de una forma constructiva. Eres el único responsable de tu proceso de sanación y si tú llegaste hasta ese punto, hasta ese precipicio, tú tienes también la capacidad para poderte sacar de ahí y hay muchas manos dispuestas a ayudarte, incluso grupos de ayuda, asociaciones civiles, asociaciones gubernamentales, Hay muchos lugares donde te pueden ofrecer ayuda, pero el primer paso es que tú te hagas consciente de esa adicción que tienes y que pidas ayuda, que aceptes que eres una persona que tiene un tema con el alcohol, que tiene un tema con la marihuana, que tiene un tema con, con cierta um, sustancia, que lo aceptes y que pidas ayuda. Hay personas, terapeutas, gente preparada, dispuesta a ayudarte en el momento que tú lo decidas. Se nos está apagando el fuego, chicos, pero antes de, de que se termine de apagar y nos hagamos humo aquí, desde nuestras tres puntos de vista vamos a empezar sobre adicciones. ¿Qué nos diría el coaching? ¿Qué nos diría eh, los ángeles? ¿Y qué nos diría el tarot? Iniciamos aquí por el caballero número uno. Ángeles, ¿qué nos dirían? Ok, yo te diría busca conectar con Dios en la forma en la que tú lo percibas a través de la práctica religiosa o espiritual que tú hagas, busca conectar con esta divinidad. El sentirte conectado a la fuente te va a permitir que incluso tu vida tenga propósito. Yo te puedo decir que la oscuridad tiene un propósito y que es despertar la conciencia del ser humano y esa oscuridad que tú puedas estar viviendo la puedes transformar en cosas maravillosas que aporten. Desde el lado del coaching, yo te diría que le hagas frente a tus demonios. Que inicies un proceso eh, De coaching eh, En el cual te puedas empe em Puedas empezar a sanar Y empieces a crear una vida Que realmente si sí quieres eh, También te hago la invitación A que acudas a, a grupos de alcohólicos anónimos Pero que no te vuelvas También un adicto a la terapia De alcohólicos anónimos Que entiendas que también hay un después de Y que no No porque eres un alcohólico Toda tu vida lo serás que requieres en, eh, entender que también puedes crear a partir de este momento y pues eh, con eso te dejo, abraza a tu familia, abrázate a ti mismo, quiérete, ámate y sacando la baraja del tarot, hablando referente a las adicciones, yo te, yo te diría velas, velas como lo que son No desde es un alcohol o es esto o es aquello, sino es este dolor o es esta situación que necesito enfrentar. Y pues no le tengas miedo Aprovechando la ocasión te invitamos Para que te sumes a la Expo Caminos holísticos Que se estará llevando a cabo El 6 de noviembre en el Hotel Morales En Avenida Ramón Corona Número 243 Estarán reunidos terapeutas de distintas ramas Psicólogos, especialistas en psicodrama En geometría sagrada Terapeutas alternativos, homeópatas Especialistas en flores de bash Y diferentes terapias alternativas Puede ser una gran oportunidad Para que tú empieces tu proceso de sanación